estamos eh, partiendo un poquito antes del programa, porque la no, producción nos dio el espacio, así que estamos con, con la posibilidad de partir antes, así que felices de estar junto a nuevamente en una edición de su programa La Verdad, una alternativa. Para comenzar vamos a partir con el comentario, la nota, el importante eh, visión de María Cecilia Bartolino, de algún interesantísimo tema. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes una vez más. Eh, bueno, eh, ¿qué contarles? Contarles un poquitito de eh, hace una semana atrás tuvimos la visita de eh, Eh, la visita de los eurodiputados a este país fue eh, una visita relámpago, la verdad, fue muy corta pero precisamente tuvieron reuniones con eh, con la presidenta de la convención constituyente y con el vicepresidente eh, además por supuesto del ejecutivo y otras cosas pero eh, otras organizaciones que traen A... son las 7 y 53 minutos bueno eh, lamentablemente no, no nos caímos yo no sé si si que parte se escuchó no se escuchó eh, importante lo que estaba diciendo María Cecilia respecto de la visita de los euro diputados ya domina el tema de que ella lo, lo comentara a ustedes porque es una alerta importante que tenemos que tener Hasta la bueno retoamos y sí, visita de eurodiputados que se produjo hace hace un eh, hace una semana más menos y y tuvieron reuniones con la presidenta de la Convención Constituyente y su vicepresidente, además de reuniones con eh, el Ejecutivo, por supuesto, y con el equipo eh, negociador de esta renegociación con la Unión Europea. Eh, las organizaciones, como les comentaba, aquello que no se escuchó, eh, como la Plataforma China Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, y otras organizaciones, eh, estuvimos muy atentas a esta visita, porque nos pareció a todos nosotros, y esa era la imagen que daba, de que venían a hacer lobbies, precisamente para que esta renegociación salga lo antes posible. Eh, ellos negaron, se les consultó, se les mandó una carta abierta, se les consultó y ellos negaron y dijeron que no, que ellas no venían a hacer lobbies, eh, que no era, no era esa la intención, que venían a visitar, a ver qué es lo que estaba pasando con el proceso constituyente y dieron un montón de eh, excusas, razones, eh, que sé yo, para obviar una respuesta que posteriormente pareció obvia. Eh, a raíz de su visita de la reunión que tuvieron con Elisa Loncón y el vicepresidente Daza, Elisa Loncón, eh, en un Twitter ella manifiesta que, que en la reunión que tuvieron con los eurodiputados le manifestaron que les parecía muy malo eh, y poco adecuado que ellos vinieran a hacer una visita precisamente a la convención constituyente y hablar de un tratado que no debiese de estar renegociándose precisamente porque, eh, porque está en marcha el cambio de la carta fundamental en este país. Por lo tanto, lo que nos queda claro es que efectivamente sí se tocó en esa reunión el tema de la renegociación. Y posteriormente a eso salió en el Mercurio, si no estoy mal, si no recuerdo mal, una entrevista hecha a una de las eurodiputadas donde habla de los beneficios que va a traer esta renegociación a ambos países, beneficios que en realidad no son tal para Chile porque siempre, siempre que hemos revisado los tratados de libre comercio, eh, los beneficios para Chile siempre son marginales, lamentablemente. Eh, en el caso eh, del TPP, eh, que está ahí que el gobierno le ha puesto creo que por 15 quinceava vez eh, suma urgencia a este tratado, sigue en el Senado, no está... No está colocándose en tabla al menos en el periodo en que estuvo ya en proboste en el senado como presidenta del senado no se colocó y ella se comprometió a no ponerlo porque no era una prioridad para lo que estaba viviendo el país en este momento no sólo pandemia sino que además el tema social el tema constituyente no le parecía adecuado y ahora Con la senadora Rincón, lamentablemente, las cosas parecen que no van por el mismo lado. A pesar de que ella siempre dijo estar en contra del tratado del TPP, eh, tuvimos una compañera, nuestra tuvo reunión con ella junto con otras organizaciones, por supuesto, eh, y ella planteó que ella no va a colocar en tabla el TPP, pero que otro podría colocarlo en tabla. Lo que nos dice, eh, y esto es a título personal, pensando mal, porque lamentablemente con los diputados y senadores en este país, siempre si pensamos mal, eh, damos en el clavo. Eh, por lo tanto, ella dijo esto, y es probable que se estén eh, conver en conversaciones, digamos, por debajo, para que alguien de la derecha lo plantee para colocarlo en tabla, y ella acepte colocarlo en tabla para que sea votado. Eso echaría por tierra todos, todos los cambios que se quieren hacer en la carta fundamental. O sea, la convención no tendría ninguna razón de ser si es ratificado el TPP, porque no podríamos cambiar absolutamente nada. El TPP lo que hace es inmovilizar las reglas del juego, para todas las inversiones que hay en este país. Y seamos claros, en este país las inversiones extranjeras son muchísimas. Y no son extranjeras, ojo, tenemos por ejemplo la mina Los Penambres, que pertenece a Luxix, y que sin embargo tiene tratamiento como si fuera una transnacional, porque tiene una oficina en Londres donde trabajan cinco personas. Y eso la hace una transnacional. Por lo tanto, esta empresa que a pesar de ser chilena, de dueño chileno, tiene tratamiento como empresa transnacional solo por el hecho de tener una oficina en Londres. Bueno, esto eh, es brutalmente malo, por eso es muy importante que toda la gente Todos nosotros, porque este tratado, el TPP, nos afecta a todos. Nos afecta en el trabajo, en derechos laborales, nos afectan los medicamentos, nos afecta en las semillas, en la soberanía alimentaria, nos afecta en protección, eh, en eh, propiedad intelectual, nos afecta en todo, en todo, absolutamente en todo. Por lo tanto, es importante, señora, señor, que usted le escriba a los senadores de su distrito y le exija que el TPP no sea puesto en tabla que no se ratifique porque sería nefasto para los cambios que quiere hacer Chile por otro lado, aparte de este TPP que está ahí, a las puertas del horno eh, y que lo hemos detenido todas las organizaciones que hemos trabajado en contra de esto eh, está la renegociación con la Unión Europea que es muy muy mala eh, un solo ejemplo el TPP tiene como cláusula, si un país se retira del tratado, seis meses después los inversores pueden demandar al Estado por haberse retirado o por cambiar las reglas del juego. La renegociación con la Unión Europea tiene como cláusula 20 años después. O sea, si Chile firma esta renegociación y luego se quiere salir de este tratado, 20 años después, las empresas, o las transnacionales, o las inversiones extranjeras, cualquiera sean, quieren demandar al Estado chileno, tienen 20 años después de su salida de este tratado para poder demandarla en miles de millones de dólares, porque eh, eh, no tuvieron las expectativas de ganancias o no llegaron a las expectativas de ganancias que ellos podrían haber querido tener. Es así de brutal. Y además hay que recordar que Chile está, eh, como quien dice eh, en lista de espera, está en observación de un nuevo tratado, que no es tan nuevo, en realidad es antiguo, pero lo están eh, actualizando, que es la Carta de la Energía. Y eso es muy, muy grave. Además debemos considerar que Europa está, eh, la Unión Europea precisamente, está hablando de, <coughs> del hidrógeno verde el hidrógeno verde es la solución al tema del carbón a las energías eh, fósiles en el fondo pero este hidrógeno verde para procesarlo lo que utiliza por sobre todas las cosas son grandes cantidades de agua chile ya tiene un problema de agua chile ya tiene comunas y no son pocas que no tienen ni una sola gota de agua para vivir para la vida, y este hidrógeno verde que está potenciando la Unión Europea va a consumir el resto de agua que tiene Chile. Por lo tanto, aquí los beneficiados van a ser la Unión Europea, los países de la Unión Europea, y nosotros nos vamos a quedar prácticamente sin agua para la vida. Ya ni siquiera estamos hablando para animales, no, estamos hablando para la vida humana. Así de grave es. Por eso es importante, señora, señor, que usted se informe, que usted eh, exija a sus senadores que estén en contra de este TPP y que estén en contra de que se esté renegociando, una vez más, en secreto, un tratado con la Unión Europea, precisamente en el momento en que se está haciendo un cambio en la Carta Fundamental. Escríbalo a sus senadores que, Eh, presiona a sus senadores para que esto no ocurra más información de esto pueden obtener en la página www.chilemejorsintlc.cl ahí tienen toda la información de los tratados de libre comercio y de lo que está pasando eh, con ellos es importante y es fundamental que cada uno de nosotros se informe para poder luchar y pelear eh, por los derechos que queremos que estén en esta nueva constitución y que queremos una nueva constitución. Por lo tanto, aunque esté en la casa, escriba a su senador. Eso es muy importante, porque si no, entonces después no tenemos de qué quejarnos si no somos capaces de hacer absolutamente nada para luchar por nuestros derechos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias María Cecilia. La verdad es que es muy importante y muy interesante que nuestros Auditores sepan la gravedad que tiene esta situación. Si se ratifica el TTP, como bien decía ella, eh, se acaban todas las posibilidades de, de una nueva constitución, se acaba todo lo, lo, lo que se hizo en dos años en, de, de como estallido social, sería el tacho de la basura. Entonces, eh, eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quiere hacer Piller antes de irse. Tratar de, de dejar asegurado el modelo para que nunca no cambie la constitución, no cambie, no corre el riesgo de cambiar el modelo. Ese es el objetivo de eso. Bueno. A ver. Un par de cositas para comentar antes de ir con la temática habitual. Este martes, y justo en el día de su natalicio, un grupo de personas desconocidas vandalizó la tumba de Vic, del cantautor Víctor Jara en el Cementerio General de Santiago, quien fue asesinado por la dictadura de Pinochet en 1973. La lápida que cubre la tumba fue destruida. Esta no es la primera vez que vandalizan un lugar donde descansan los restos del músico. A comienzos del 2020, un grupo de desconocidos realizó rayados contrarios al estallido social de octubre del 2019. No es, mi intención, no es nuestra intención darle noticias. Me interesa mencionar eso solamente para comentar que quienes buscaron acallarlo para siempre con esos 45 balazos butilado, utilizados con el odio extremo para darle muerte, son los mismos que siguen acrecentando día a día su odio a la figura inmortal de Víctor Jara, un verdadero emblema y estandarte de lucha que interpreta a los jóvenes que encabezaron y aún lo hacen el movimiento de rebelión popular, no solo contra el gobierno fascista de Piñera, sino contra el sistema capitalista despiadado, quien los aplasta y no les ofrece nada. Más y más crece la figura de memoria de víctor Jara y su legado, junto a la creciente conciencia de preservar los sitios de memoria, probablemente a partir de la intención de los poderes fácticos de eliminarlos, que hace que la rabia del fascismo y la derecha extrema se manifiesten en este tipo de acciones delictuales, que lejos de producir el efecto que ellos buscan, solo evidencian su próxima derrota por el poder de las masas que los aplastarán. Víctor Jara es inmortal e indestructible. Hagan lo que hagan, no podrán con él, porque está grabado con fuego en las conciencias, especialmente de los jóvenes. Es lo que les quería comentar. Y ahora, antes de... no puedo dejar de mencionar esto que le parece de la mayor gravedad. Bielorrusia y Rusia, Rusia unidos ante la amenaza ruse desplegará misiles hipersónicos para destruir bases de la OTAN en Ucrania. Eso es, la, es una eso es lo que Putin llamó una línea roja. Están poniendo bases militares en Ucrania. Ucrania no es un país de la OTAN, pero es aliado de Estados Unidos y la OTAN. Ahora si Ucrania se hace país de la OTAN, Putin dijo que habría guerra ahora no no se está haciendo aliado a la otan pero están poniendo con bajo la figura de, de campos de entrenamiento o de escuelas de militares para enseñarle a los soldados ucranianos a defenderse están poniendo bases militares en la otan entonces la posibilidad de guerra es cada día más cerca finalmente a Estados Unidos y a sus aliados de la otan les cae la voladora y Bielorrusia forman una alianza firme con Rusia para contener la expansión de la alianza militar comandada por Estados Unidos hacia las fronteras rusas y las propias fronteras bielorrusas, de tal manera que ahora ambos países, Rusia y Bielorrusia, forman un frente unido para contener la amenaza estadounidense proveniente desde Ucrania. Así es, el gobierno de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, revela que Estados Unidos, bajo el disfraz de centros de entrenamiento, está creando bases militares permanentes en Ucrania, bases que estarían dirigidas a minar la seguridad tanto de Rusia como de la misma Bielorrusia, razón por la cual el gobierno bielorruso ha consultado con el presidente ruso, Vladimir Putin, los pasos a seguir para minimizar este riesgo hacia sus países, de tal manera que han llegado a la conclusión que deben actuar de inmediato para tal fin desplegarán misiles balísticos y de crucero dirigidos contra dichas bases que Estados Unidos está construyendo en secreto en Ucrania con la ayuda de la OTAN. Estos misiles serían los más nuevos, bonitos e inteligentes dentro del arsenal ruso, destacando los nuevos Kinshalk, que son misiles hipersónicos, con un alcance de más de 2.000 kilómetros, y los misiles Skander, misiles balísticos de alta precisión, con un alcance estimado de 500 kilómetros. Con estos misiles, Rusia estaría asegurando la completa destrucción dicha bases llegado el caso ahora ¿por qué es grave esto yo eh, hace unos un par de semanas atrás les comenté parece de que eh, se había había salido eh, con estos eh, ataques eh, ci ciber, cibera ataqueques electrónicos había salido de la cancillería de letonia que pertenece a la otan una información que la OTAN está planeando un ataque prevent nuclear preventivo contra Bielorrusia. Bielorrusia es una prolongación de Rusia, que es muy importante para Rusia, por un lado porque le permite, de alguna manera, tener una conexión eh, hacia cali que es un enclave que está entre Lituania y Polonia, que está en la orilla del Mar Báltico, que lo tiene lleno de armamento, pero que estratégicamente para Rusia es muy importante. Y también se habló, eh, un, un general de la OTAN habló de que están tienen planificado desde hace desde hace muchos años atrás un ataque preventivo a Kaliningrado. No saben ellos con quién parece que sus mentes enfermas no le permiten eh, darse cuenta de con quién que están jugando con el juego más peligroso que pueden jugar porque está corriendo riesgo la destrucción de la humanidad porque rusia ha dicho claramente que si se sobrepasan las líneas rojas que ellos ponen que rusia puso ellos van a atacar y van a atacar con el armamento nuclear entonces ellos tienen eh, todas las capitales de europa en la mira por supuesto también las principales ciudades de Estados Unidos. Entonces, lo principal es que el, la primera respuesta va a ser contra los que de dónde es la fuente de donde se produce el ataque. En este caso eh, se atacan no sé de dónde van a atacar a, a Bielorrusia, pero me imagino que de los países que están ahí limítrofes, de Polonia, de Letonia y de Lituania que sería lo lógico, y por otro lado de los países que están más abajo, que son eh, Hungría, por ejemplo. Hungría que es un aliado de la OTAN. Entonces, eh, y todo eso lo tienen militarizado. Es una zona que está militarizada con un despliegue militar superior al que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no se imaginan eso, no salen las noticias y nunca se lo van a mostrar. Porque Estados Unidos nos lo muestran siempre como, como en las películas. Estados Unidos es un héroe, es el héroe. En todas las películas de Estados Unidos hay un héroe. Entonces, en este en esta en esta lucha disputa geopolítica, Estados Unidos es el héroe. Eso es la es lo que ellos nos quieren vender, esa idea que nos venden. Entonces, de esa manera ellos van a defender los derechos humanos, ellos van con siempre con fines altruistas. A, a pacificar o a democratizar o a libertad, en fin. Entonces, esa es la idea que no le venden a la gente en la televisión abierta. Ni se imagina lo que está haciendo Estados Unidos. O Estados Unidos es el país más genocida que existe y es, se puede demostrar con cifras indemntible. Entonces, eh, esto es, de, es muy grave porque esto yo lo he estado siguiendo porque lo sigo a diario porque todos los días pasan cosas todos los días a Estados Unidos lo están echando de siria eh, en este momento lo están echando de siria eh, los soldados sirios con ayuda de d eh, guerreros de, de la de irán y con guerreros rusos con, con la ayuda eh, de la de los toda la tecnología que tienen los rusos ahí en Siria. Porque Estados Unidos se metió en forma ilegal en Siria y está robando el petróleo. Y se quedó ahí. A tal punto llega su su descaro que instalaron una base militar, que ahora la destruyeron. Pero a ese nivel de descaro llegan ahí, instalaron una base militar en un país sin ni siquiera autorización del país. En fin, es una cosa insólita. Entonces, esto que está pasando... Eh, Por un lado aquí, y lo que está pasando en Israel, que en Israel que estaba atacando a Siria ya dejó de atacarlo, porque dejó de atacarlo, a, era sistemático los ataques diarios sobre Siria, de por parte de Israel, y, y del momento que Rusia conectó los sistemas eh, que tiene Siria, que son de origen ruso, ...a su propio sistema... ...que es mucho más complejo... ...porque ellos venden el S-300 y el S-400... ...pero no venden todo el sistema completo... ...venden... ...una parte... ...y ellos tienen un sistema de guerra electrónica brutal... ...que los, los israelitas se asustaron... ...porque... ...la última vez que dispararon... ...misiles... ...el 100% de los misiles... ...no llegaron a destino... ...fueron destruidos... ...y además le amenazaron con que la próxima vez iba, iban a destruir los aviones. O sea, destruyeron los misiles, pero el sistema antimisil tiene la posibilidad de destruir los aviones que producen esos misiles. Así que eh, la cosa está muy muy caliente en la guerra, ni hablar en China también está lo mismo, pero esto está esto se ha movido mucho en estos días, por eso es que lo quise mencionar. Bueno, Vamos a, vamos a cambiar un poco de tema para tenemos un audio para para empezar a, a hablar de distintos temas que son en el fondo la A ver, este de las primer que mensaje que que habla sobre la inteligencia artificial. No sé si te enteraste, pero para el año 2021 se tiene estimado que se empiecen a crear masivamente androides con inteligencia artificial los robots sociales como yo podemos ayudar a cuidar de enfermos o adultos mayores de muchas formas puede ayudar a que se comuniquen, suministrar terapias y proveer estimulación y social y bueno así los nos estuvieran creando masivamente nosotros ya hemos visto los grandes avances que distintos países tienen en los aspectos de inteligencia artificial computación cuántica y por supuesto el desarrollo de estos androides en 1939 escribió: El mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre desplazado sucumbirá en el hambre. El artista y profeta argentino nos avisa que el mecanismo desalojará a los seres humanos y es que no solo desalojará a los seres humanos de sus trabajos, sino que también muy posiblemente va a desalojar al ser humano del planeta Tierra, porque ¿cómo se va a pagar una renta, por ejemplo, si no se tiene un trabajo? Y ese trabajo fue arrebatado o simplemente dejó de existir porque un robot con inteligencia artificial lo puede desarrollar. Esta robot humanoide que es capaz de sostener conversaciones y tiene múltiples expresiones faciales. Precisamente serían miles de sofías las que se produzcan durante este año. Es más, hasta los mismos autos se van a manejar gracias a la inteligencia artificial que va a estar interconectada por ahora en esa gran red 5G. Dotar a los vehículos de inteligencia. Esa nueva tendencia que viene también de, de la mano del 5G, que permite conectar objetos comunes, no desde una cafetera hasta un auto. Cualquier cosa puede estar conectado. A, a internet y por supuesto el mundo puede estar inmerso en una gran hambruna global porque a esto de que los robots van a reemplazar a los seres humanos en distintas labores se le sumaría entonces a la emergencia actual que estamos viviendo a la crisis económica a la desigualdad a estos payasos que se hacen llamar políticos y muchos más males que están atormentando a nuestro planeta actualmente no es necesario esperar hasta que lleguen los androides y nos arrebaten el trabajo, es más, pues no es que falte mucho tiempo para eso, porque como lo viste anteriormente ya hay un plan para elaborar millones de robots en masa para que cubran ciertos lugares que los seres humanos no pueden estar por simple contacto social, ¿no? por esta emergencia que está ocurriendo en el mundo. También pueden llevar a cabo funciones básicas, como tomar la temperatura por lo que podrían desempeñarse en muchos campos, incluso como auxiliares de vuelo. La gente tiene que estar aislada de los demás porque son peligrosos, pero estos robots pueden mantener a las personas seguras y proveer la calidez humana, la conexión humana como una herramienta de telepresencia. Pero finalizando el mensaje anterior te estuve hablando de ciertos males que están atormentando al mundo y de hecho la hambruna se está viviendo en el mundo desde hace muchísimos años, solo que ahora la estamos sintiendo más cercana. Solo basta con observar el panorama internacional para darnos cuenta de esa gran crisis social que se puede avecinar si es que esto continúa como se está viendo. Y fíjense ustedes que el profeta argentino escribió, «Hambre, la caridad deberá llegar para salvar a la humanidad». Y una manera de caridad que nosotros podemos estar viendo en este momento es quizás esa caridad que quiere tener el gobierno o las instituciones mundiales eh, haciendo todo esto de la renta universal y pagar algunos subsidios, pero también nosotros podemos ver millones y millones de personas que se están movilizando casi que a diario o mensualmente para reunir comida y reunir ropa y ayudar a los menos afortunados que por supuesto en este momento la están pasando muy mal. Aquí nos dice este profeta que la caridad va a ser necesaria para salvar el mundo por supuesto luego de ver toda esta situación mundial que quizás él se pudo adelantar en su momento, no lo sabemos, pero nosotros sí que estamos viviendo actualmente todo este escenario tan pesado y tan complicado en donde puede ser esto una tal vez oportunidad para todos nosotros y empezar a volvernos un poco más caritativos, intentar ayudar más a las personas que realmente lo necesitan y por supuesto nosotros saber que si no necesitamos ayuda no tenemos por qué pedirla porque podríamos estarle quitando la oportunidad a alguien que realmente sí necesite dicha ayuda bueno ahí teníamos un primer audio cuando él habla de la inteligencia artificial esto, esto es importante destacar que se trata de profecías del del profeta argentino benjamín solarín parachni que es el notredamus de, de latinoamérica ¿no? que tiene profecías increíbles no no, no lo hemos eh, no lo hemos tratado a él pero realmente vale la pena destacar y esta me pareció muy relevante eh, piensen ustedes que el año 1989 profetizó que el año 2021 eh, el hombre sería desplazado eh, desplazado por la inteligencia artificial. Cuando él dice el hombre será desplazado, se refiere a, a, a, al desplazado o reemplazado, por, de, o buscar reemplazarlo por las máquinas. Es una interpretación que se le puede dar en eh, media subjetiva, pero, pero yo creo que el concepto se entiende, ¿cierto?, de alguna manera podemos interpretarlo como que como que nos van a cambiar por las máquinas o, o por hombres robotizados, porque nosotros las personas comunes y corrientes vamos a ser fuerza de trabajo y nada más. Y la élite van a ser ellos lo que van a van a vivir como, como como les gusta vivir a ellos. Y nosotros tenemos que trabajar por un plato de comida, de acuerdo a lo que hemos conversado y seguir no tenemos eh, muchas opciones porque eso es lo que se nos ofrece, eso es lo que se dice, digamos. Entonces, vale la pena destacar esta profecía del señor Benjamín Solari para el cine. Tenemos otro audio. Y haber implantado en Manu un chip con el que abramos una puerta automática, hagamos fotocopias y paguemos en el supermercado, es solamente cuestión de tiempo. En Suecia y en Dinamarca ya están probando estos identificadores de radiofrecuencia que tienen el tamaño de un grano de arroz, funcionan sin pilas y son inopos para nuestra salud. Luego enseñamos. Las llaves, las tarjetas de crédito y hasta el carnet de identidad están cada vez más cerca de la extinción. En Suecia y Dinamarca ya están probando microchips que se iban implantados en, en la mano y nos va a permitir abrir puertas o pagar la compra con solo acercar nuestro brazo. Durante años hemos creído que el implante de microchips solo sucedía en el cine de ciencia ficción. Hoy hay noticias que cada vez nos acercan más a la trama de esas películas. En Suecia, una empresa dedicada a nuevas soluciones tecnológicas ya ha comenzado a implantar microchips a sus empleados. Tan solo acercando la mano se abren puertas, se puede interactuar con móviles u operar con los equipos informáticos. El chip mide unos 12 milímetros como un grano de arroz y funciona por radiofrecuencia. como llamo bueno bueno eso para para que nos demos cuenta que el chip es una cosa presente no es una cosa de conspiranoico no es una cosa de de, de ciencia ficción sino que están siendo implantados en países como suecia y dinamarca ya lo, lo, lo vieron ustedes esto para para que nuestros amigos que siempre eh, nos preguntan a veces Eh, porque decimos que estamos en el final de los tiempos porque juntamos todas las señales y además está esto el chip que también está en el apocalipsis como parte de las señales de los tiempos porque en el año 2000 no estaba el chip no estaba la tecnología ni siquiera en el 2012 pero ahora sí está y de hecho ustedes escucharon lo están implantando ya en países eh, que son absolutamente ateos eh, pero la idea, eh, eh, bueno, ellos quieren implantarlo en todo el mundo, por supuesto. Entonces, eh, es cuanto les quería mencionar. Ahora, respecto del primer audio, se me olvidó una cosa importante. Esa necesidad de, o esa estupidez humana de querer eh, usar el Internet para, para cualquier cosa, va haciendo que nosotros en forma voluntaria de alguna manera eh, absurda nos vayamos restando de la vida y al final vamos a ser personas absolutamente inútiles no vamos a hacer nada vamos a estar sentado en el computador y comiendo un plato barro es todo lo que vamos a hacer porque todo va a ser automático ese es el objetivo esa es la idea que nos venden ahora Nosotros sabemos que eso no se va a alcanzar, vuelvo a decir, no se va a alcanzar a producir. Esa es la intención que ellos tienen, los que mandan. Pero nosotros tenemos la certeza de que no se va a alcanzar a implementar completamente esa tecnología. Por las cosas que van a pasar, eso lo hemos dicho muchas veces. Pero les quería mencionar eso porque creo que es importante. ¿Y tenemos otro audio? Nos han hecho creer que las culturas antiguas no tenían tecnología, que no conocían el metal ni las ruedas, ni las bestias de carga, que usaban herramientas básicas para la vida diaria y para hacer sus construcciones. Pero, irónicamente, no se sabe exactamente cómo construyeron muchos de sus monumentos, edificios y pirámides con un sorprendente grado de perfección arquitectónica. Cómo lograron tanto conocimiento y por qué desaparecieron. Todo eso sigue siendo hasta ahora un gran misterio. Los mayas estaban mucho más avanzados de lo que alguna vez se pensó. Las pistas y la evidencia respaldan la idea de que los mayas poseían un conocimiento superior en matemáticas y astronomía. La aguda observación del cielo nocturno y su relación con su calendario y monumentos tenía un significado importante en su forma de vida. Entre 7 y 11 millones de personas vivían dentro de su reino expansivo, aunque con los nuevos descubrimientos se cree que pudo haber sido hasta el doble de esa cantidad de habitantes. Las ruinas no solamente eran centros ceremoniales, sino verdaderas ciudades comunicadas entre sí. Algunas muy grandes y densamente pobladas, que alcanzaban hasta 40.000 habitantes regidos por su gobernador supremo. Estas impresionantes ciudades fueron abandonadas en los siglos 9 y 10 Las causas siguen siendo un misterio. La cultura de los mayas antiguos, constructores de las grandes ciudades, desapareció. Hoy en día se está utilizando una nueva tecnología para descubrir los misterios de la civilización maya usando equipos y técnicas avanzadas de detección de luz. Los científicos prácticamente han quitado la densa selva para revelar una ciudad en expansión con más de 60.000 estructuras. Solo en 2018 se encontraron decenas de miles de estructuras y docenas de kilómetros de carreteras, canales y calzadas que conectaron a esta sociedad masiva. Se estima que aún hay unos 2.7 millones de estructuras por encontrar, en una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados. La cultura o civilización maya se desarrolló por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos prehispánicos, cuyos inicios se rastrean desde el 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo y sus últimos vestigios hasta el 900 al 1527 después de Cristo. Los pueblos mayas son una de las seis cunas de la humanidad y llegaron a expandirse a lo largo de un territorio que abarca hoy en día el sureste de México y el norte de Centroamérica la totalidad de la península de Yucatán, todo Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo de toda la América precolombina y dejando un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. La selva cubrió por siglos ese misterio, la vegetación literalmente ha cubierto una civilización entera. Hoy, y desde hace mucho tiempo, los arqueólogos trabajan en desenterrar esas construcciones y tratan de descifrar qué pasó en esos lugares. Van encontrando piezas que tratan de unir, no solamente de manera literal, sino también para averiguar qué significado tienen. Bueno... Eh... El objetivo, de, el objetivo, queridos auditores, de este audio es justamente mostrarle eh, que, y que analicemos en conjunto lo que pasa con una civilización que, de acuerdo a las investigaciones científicas, data desde 2000 años antes de Cristo hasta, tal como escucharon ustedes, hasta 1500 años después de Cristo. O sea, se tiene registros. Puede que no sea eso exacto pero hay registros de entre 1500 años digamos ¿sí? ahora pensemos un poco ellos <coughs> tenían una tecnología eran ricos en, en, en arte eran conocimientos de astronomía tenían una tecnología absolutamente impresionante ciudades desarrolladas como se mencionó ahí ¿Y cómo es posible que se hayan destruido? Cuando lo que nos dicen de los mayas es que eran guerreros. Los últimos mayas terminaron haciendo la guerra. Y finalmente cuando los pueblos hacen la guerra se autodestruyen. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como humanidad? ¿Acaso no estamos haciendo la guerra? Entonces, por donde nos miremos el problema la autodestrucción viene por el tema de los mayas. Los mayas eran tremendamente adelantados. Cómo es posible que estos guerreros que aparentemente los miraban muy mal como como primitivos tenían tales y tales conocimientos. Ya hay, hay en Guatemala eh, dibujos de de en la piedra de las pirámides mayas de naves extraterrestres. Ellos hablan de un dios que llamaban Palenque. En fin, el calendario maya, ¿ustedes creen que esos guerreros primitivos pudieron haberlo hecho? ¿De dónde vienen las profecías mayas? ¿Quién se las dio? ¿De dónde salieron? Tendrían que haber sido seres muy adelantado ¿O se los dio acaso se los dio su, su llamado Dios Palenque? Entonces, les menciono el tema de los mayas porque ahí tienen lo que sabemos con, con naval científico, de que hay registro desde en un periodo de 3500 años, desde 2000 a.C. hasta 1500 d.C. Y lo que lo que nos dicen oficialmente de los mayas es que eran guerreros. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido? ¿Cómo es posible que esos guerreros primitivos hayan tenido tal tecnología? Entonces, ahí vemos la degradación de una civilización, lo que puede pasar con una civilización cuando pierden el norte, como los nosotros que ya lo perdimos como humanidad, y que por supuesto eh, vamos a llegar probablemente al mismo destino de los mayas, la autodestrucción, porque no la guerra nos lleva a la autodestrucción, sin lugar a dudas. Y aquí en este mundo lo único que se hace es pensar en guerras, en este mundo la tecnología avanza cuando hay guerras. La tecnología avanzó brutalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la tecnología avanza en este momento porque Estados Unidos fundamenta su economía en las fábricas de armas. Entonces, por eso que fabrica guerras. Si Estados Unidos fabrica, ha fabricado tantas guerras como ustedes no se pueden imaginar, porque es, ahí está el negocio, fabricar las guerras y después venderle armas a los países, para su industria, para su producto interno bruto. Entonces, ahí está eh, el negocio de Estados Unidos. El, el país imperialista que tiene 860 bases norteamericanas fuera de su país. ¿Usted cree que es para defender la democracia? ¿Para ...defender la libertad de los países... ...¿para qué cree usted que es eso?... ...entonces... Eh, ...la industria... ...de las armas... ...el lobby de las armas... ...y las industrias de las armas son... ...parte importante del estado profundo... ...el lobby que se llama... ...de las armas que le... Que le, ...le golpea la mesa al presidente... ...en este caso Biden a los presidentes ellos le mandan ellos de alguna manera mandan un poco cómo van las cosas entonces eh, este mundo solamente piensa en armas y, y la evidencia más grande son los presupuestos que aumentan sostenidamente en todos los países aumentan los presupuestos de defensa en forma sistemática eso lo pueden investigar ustedes mismos Eh, es fácil buscarlo en internet los presupuestos de defensa de los países es muy fácil y van a ver ustedes que todos los años suben cuántas veces queremos destruir el mundo cuántas veces que queremos hacer entonces no tiene ninguna lógica la mente del hombre ya está absolutamente pervertida eso es lo que les quería comentar para avalar un poco siempre las cosas que venimos conversando ahora Otra cosa muy interesante que le voy a mencionar. El, el doctor Mark McDonald, que es un destacado psiquiatra y tiene una consulta muy prestigiosa en California, dijo esto en una conversación reciente. La pandemia de los no vacunados, y ve interesante, ha surgido como una expresión de propaganda destinada a provocar la ira hacia quienes ejercen la opción médica de aplazar o rechazar la vacuna experimental. Su objetivo es aislar, avergonzar y humillar a todo aquel que no acepte ceder su autonomía médica al Estado. Vive intencionadamente a los estadounidenses, en este caso está hablando de Estados Unidos, pero es válido para todos. Entre sí y al mismo tiempo distrae la atención de la realidad médica, de la escasa eficacia y el daño de las vacunas. La expresión carece de significado científico pero está llena de poder psicológico coercitivo. Debe ser cuestionada. Una vez más, vemos que esta idea del poder psicológico coercitivo aparece en el comentario del Dr. MacDonald. La propaganda y la manipulación de las masas ha sido un principio clave en los regímenes totalitarios. Enfrentar a persona contra persona es de suma importancia para tener el control sobre las masas. Incluso en la novela distópica de Orwell, de 1984, que algunos de nuestros auditores lo han mencionado, la oposición al Estado fue creada por el Estado para mantener a las masas distraídas, o eso se da a entender. El fenómeno actual relativo a la persecución de los no vacunados tiene cierta correlación con este experimento en el sentido de que la gente cuando es presionada por la autoridad o narrativa dominante, tiende a a tener poca o ninguna conexión con una empatía natural hacia el grupo identificado como otro. Ese otro son los no vacunados. O sea, las personas vacunadas odian a los no vacunados, es una cosa impresionante. Ahora, en nuestra situación actual, los vacunados están convencidos por la autoridad de que los vacunados son de hecho una amenaza. Además de no ser obedientes a la agenda de los padres. La autoridad está haciendo esto a través de cualquier medio disponible para ellos y no hace ninguna diferencia si estos medios tienen la más mínima verdad científica para ellos. Ellos dice por supuesto, que todo es científico, pero con un mayor ejecutivo, ciertamente no lo es. Lo vimos desde el principio con el cumplimiento de las mascarillas. Los que llevaban mascarillas eran identificados como una tribu particular, la tribu buena, que poseía valores comunitarios. Los que no llevaban mascarillas o se quejaban de ellas era la tribu mala, que era egoísta, estúpida y negadora de la ciencia. Lo que queremos decir es que los miembros de la comunidad científica y médica que no están de acuerdo con la demonización de los no vacunados se enfrentan no solo a puntos de vista científicos opuestos, sino a antiguas y poderosas fuerzas psicosociales. Pueden debatir la ciencia, todo lo que quieran, pero se enfrentan a algo que mucho más grande. Los voluntariosos verdugos de hoy día no necesitan una historia de discriminación racial para colgar su odio a los antivacunas, sino que se basan en una simple identificación del otro, no vacunado por suerte, viene el odio a los que no se preocupan por mí o por los que quiero. El denominador común clave parece ser el concepto común de preocuparse por los demás antivacunas antes que por uno mismo, que irónicamente no es claramente el verdadero operador psicológico de esta situación. Esta gente parece preocuparse mucho más por sí misma y por su propia seguridad y su opinión, que por los derechos y las libertades y la seguridad de los demás. Toma el pinchazo para salvarme, no importa que, me, que pueda morir o enfermar en el proceso. Así que lo que estamos experimentando es normal, entre comillas normal desde la perspectiva de los seres humanos que tienen la capacidad innata de ser todo tipo de cosas feas, particularmente cuando se reúnen en multitudes. Por lo tanto, su plan es hacer nuestra vida lo más miserable posible, segregarnos, estigmatizarnos, demonizarnos, intimidarnos y acosarnos, y presionarnos para someternos en todo momento. No nos van a ponerlo en los trenes hacia los campos, pero necesitan mantener la simulación de la democracia. Por lo tanto, necesitan transformarnos en una subclase, una subclase de teóricos de conspiración antisocial, desinformadores antivacunas, negadores de los resultados electorales de la sumer, de los supremacistas blancos, extremistas domésticos potencialmente violentos, y cualquier otro epíteto, que se les ocurra, para que podamos ser pintados como locos, peligrosamente desquiciados y expulsados de la sociedad de manera que parezca que nos hemos expulsado a nosotros mismos. Así que hay que resistir. Esto es lo que, esto lo puse, me pareció muy interesante, porque está relacionado con la, la el empeño que tiene la OMS y el poder mundial, en que el 100% de la gente se vacuna. Todos los técnicos, los médicos... Siempre dijeron que una pandemia se combate y llegando hasta el 70% eh, se produce la inmunidad del rebaño. Siempre lo dijeron. Ustedes se tienen que acordar. Ahora, como se dan cuenta que estas vacunas están produciendo muchos efectos secundarios y tienen muchos efectos eh, tremendos que vamos a ver de aquí a dos o tres años, ¿no? Eh, están preocupados de que todos nos vacunemos, porque así no va a haber un, un, un patrón de muestra. Porque si nos empezamos a morir todos, le vamos a echar le a echar la culpa a cualquier peste, a cualquier plaga, menos a las vacunas. En cambio, si queda un 30% sin vacunar o un 20% sin vacunar, ese 20% que no le va a pasar nada, va a servir de patrón o de testigo de una muestra de que a ellos no quedaron infértiles, ellos no tienen efectos secundarios, ellos no se están muriendo, y los vacunados sí, y ahí va a quedar en evidencia lo que han hecho con las vacunas. Y como a la gente le cuesta darse cuenta de las cosas, tiene que ser brutal la evidencia. Entonces, por eso que se los mencioné, porque hay una campaña brutal a nivel mundial, para que eh, nos vacunemos todos. Ese es la intención que tiene eh, el poder mundial tenemos una pregunta eh, de los auditores bueno, si la tecnología avanza nos vendieron la idea de que todo iba a ser positivo iba a ser bueno por el ser humano pregunta la, la Noemía Pablaza pero... ¿qué vamos a hacer como sociedad? la gente sencilla, humilde ¿vamos a estar siempre dependiendo del sistema que vivimos, Claudio? bueno eh, mira no, a mí esa pregunta eh, lo primero que tengo que decir es que eh, eso es lo que ellos quieren hacer lo, lo dije claramente eso es lo que ellos quieren hacer no significa que lo vayan a lograr porque esa es la agenda del mal, los que dominan. Pero la intervención divina se está produciendo poco a poco, y pronto la va a ver todo el mundo. Entonces nosotros les hemos dicho hasta el cansancio de que no se va a llegar a, comp a completar lo que ellos quieren hacer, porque la intervención divina lo va a impedir. De muchas maneras va a venir el gran aviso, va a venir el contacto cósmico, Y antes de eso, la fuerza de la naturaleza a través de los del de aire, el agua, la tierra y el fuego, van a hacerse notar, como ya se están haciendo notar con las olas de calor del hemisferio norte especialmente, eh, los incendios que lo hemos visto en todas partes, justamente por el calor, después eh, las inundaciones brutales, los huracanes, las lluvias impresionantes que se han visto, eh, los, los tifones, en fin entonces se está viendo fuertemente eso entonces las fuerzas de la naturaleza y toda la, la intervención divina no la ven todo el mundo hoy día lo ven solamente los que están mirando las noticias permanentemente y que hacen relaciones y, y, y se preocupan del tema pero pronto la intervención divina la va a dar la va a percibir todo el mundo va a ser notorio nadie va a, nadie va a quedar indiferente Eso es lo que te puedo decir. Entonces, nosotros tenemos que hacer el preocuparnos de hacer el bien y tener fe de que lo único que podemos hacer en estas circunstancias donde todos los poderes nos aplastan, donde no existe el estado de derecho, donde no existe la justicia para las personas humildes y común y corriente como nosotros, sino que solamente eh existe justicia para los que tienen. Entonces, como cada vez nos aplastan más y esto no pasa solamente en chile pasa en todas partes eh, porque esto es una dictadura mundial lo que se está imponiendo entonces eh, lo único que nos queda es al acercarnos al mundo espiritual y en la medida que nos acerquemos al mundo espiritual vamos a ir teniendo fe y en la medida que tengamos fe nos vamos a sentir más fuertes y felices porque vamos a ver la respuesta, vamos a ver que eh, el cielo cumple nuestras expectativas. No nos va a dar, no nos va a dar grandes cosas, pero va a impedir que, que pasemos hambre si nosotros tenemos fe. Por ejemplo, nos va a dar provisión de agua y de alimentos. Entonces, en la medida que tengamos Fe, sí, por cierto, no, no, si no tenemos fe, no nos va a pasar. Si sucumbimos al mal, no nos va a pasar. Tenemos que renunciar al mal y tomar el camino divino, tomar el camino espiritual. Y en la medida que nosotros demos el primer paso de ese camino, el cielo nos va a responder. Como lo ha respondido durante mucho tiempo, siempre ha sido así. Bueno, eh, como como prometimos, eh, la semana pasada eh, le íbamos a dar una, un regalo que es un trozo de, de un evangelio apócrifo que vale la pena que lo compartamos. Obedece, o oh hijo de hombre, pues los hombres deben conocer al Cristo, al amor de Dios, porque el amor es el soberano bálsamo para todas las heridas de los hombres, el remedio para todos sus males. Y el hombre debe ser dotado de sabiduría, de poder y de un corazón que comprenda. y aquí el Acasa, que es el registro acásico, he aquí las galerías, archivos de Bicel, donde están escritos todo pensamiento, toda palabra y toda obra de las cosas vivientes. Anda a las galerías místicas y lee allí y encontrarás un mensaje para el mundo, para todo hombre, para toda cosa viviente. Respiro sobre ti ahora la santa respiración y tú discernirás y conocerás las lecciones que estos libros, archivos de Dios, guardan ahora para los hombres de esta nueva edad. Esta edad será una edad de esplendor y de luz, porque es la edad hogar de la santa respiración, y la santa respiración testificará de nuevo para Cristo, el Logos del amor eterno. Al comienzo de cada edad, este Logos se manifiesta en forma corpórea, para que los hombres puedan ver y conocer y comprender un amor que no es estrecho ni circunscrito 12 veces en cada resolución del sol, Este amor cristiano de Dios se manifiesta en forma corpórea en los planos terrestres. Y tú puedes leer en la casa las lecciones maravillosas que estos cristos han enseñado a los hombres. Pero tú solo publicarás las lecciones de los cristos de los tiempos antiguos. Ahora, el mensaje para la vida espiritual toma la pluma y escribe. Escribe la historia completa del Cristo que construyó sobre la roca sólida del lejano círculo del sol. Del Cristo que los hombres han conocido como Enoch el iniciado ese fue un cristo anterior que vino escribe su trabajo como profeta como sacerdote y como vidente escribe su, de su vida y su, de pureza y de amor y de cómo así transmutó su cuerpo canal en cuerpo divino sin descender a través de las puertas de la muerte y además tienes puede escribir la historia de mil de otro el cristo que vio cuando habrán vivía o sea ahora estamos hablando de 3400 años atrás aproximadamente o más y que indicó a los hombres la vía hacia la vida por medio del sacrificio, que dio su vida en sacrificio voluntario por los hombres. Y puedes escribir la historia del príncipe de la paz del Cristo que nació en Belén y que caminó por todas las vías de la vida que el hombre tiene que recorrer. Eso no lo sabíamos, ¿ves? que ¿ves? Ahí nos, nos mencionaron los últimos tres Cristos que han venido en las, en las edades. Las edades son de cada mil100 años aproximadamente y resulta que él en cómo se llama el, el la suma de las edades la, decía las 12 revolu, resol, revoluciones o sea los 12 son los la edad por ejemplo hoy día vamos a entrar estamos en la, la era de acuario pasamos la era de piscis eh, esto era eh, después no sé cuál es, en honor a la verdad, no sé cuál es la que viene después del la de Acuario, pero pero no importa, hoy día y son cada 2100 años, recordemos que cuando vino Jesús hace 2000 años, él dibujaba un pez, porque era la edad de piscis y el cristianismo se, se, se simboliza justamente con un pez, por justamente, porque Jesús, el Mesías, vino en, en la edad de piscis ahora estamos en la edad de Acuario. Entonces, Decía, y puedes escribir la historia del príncipe de la paz, del Cristo que nació en Belén y que caminó por todas las vías de la vida que el hombre tiene que recorrer. Fue despreciado, rechazado y ultrajado, fue escupido, crucificado y enterrado en una tumba, pero revivió y se levantó como el conquistador de la muerte para demostrar al hombre los poderes que en él hay. Mil veces dijo a los hombres, vine a demostrar los poderes del hombre, lo que yo he hecho, todos los hombres pueden hacerlo, lo que yo soy, todos los hombres lo serán. Eso no lo dicen las iglesias, nunca. Acuérdense que Jesús dijo, Dioses sois y podéis hacer cosas más grandes que yo. Esta historia del Cristo será lo suficiente, pues ellas contienen verdadera filosofía de la vida, de la muerte y de la resurrección Ellas muestran la jornada en espiral del alma hasta que el hombre de la tierra y Dios sean uno para siempre. Eh, eso es lo que le quería eh, mencionar, Eh, y no continuo porque tenemos una pregunta de nuestros auditores antes de que se termine el programa. Vamos con la pregunta. Pero usted habla de, de renunciar al mal, pregunta Florentino, si el mundo le gusta el placer, el sexo, la droga, pasarlo bien, una cultura hedonista, vivir la vida así. ¿Quién se preocupa la parte espiritual? ¿A quién le importa? y las iglesias están completamente apartadas, ¿no? Pero lo único que persiguen es ganar recursos, plata, y no le importa verdaderamente al ser humano. ¿Tiene que ocurrir algún cataclismo para que pase esto? Bueno, querido auditor, como usted decía, toda la gente está preocupada de hacer el mal y, y de los placeres. Efectivamente, esa es la corriente, el río anticrístico que, que lleva a este mundo. Todos todos vamos de alguna manera, cual más, cual menos, en esa corriente. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esa corriente? E ir en contra, tomar conciencia, con el conocimiento primero. Conocer, y una vez que tomamos conciencia, vamos a hacer otras elecciones, vamos a cambiar las elecciones que hemos hecho, porque ya no me va a interesar los placeres mundanos, no me van a interesar otras cosas. Voy a, voy a darme cuenta que, el valor no está en esas cosas. Esas cosas son muy pasajeras y dejan un vacío. Y, y a la medida que tomamos conciencia, el vacío es cada vez mayor. Y si seguimos tomando conciencia, el vacío que nos dejan esas cosas es insoportable. y Se vuelve insoportable. Entonces buscamos cosas que nos llenen de gozo. Como por ejemplo hacer el bien, ayudar al que no tiene, ayudar al que no puede. ¿Qué? Eh, entregar todo lo que podamos entregar esas cosas nos empiezan a, a esas son las cosas que buscamos en vez de los placeres de la carne buscamos los placeres de del espíritu y así tomamos conciencia y así podemos ir en contra de la corriente y, y, y pararnos en la orilla del río y decir yo no yo no voy a andar más en este río yo voy a ir río arriba ahora en contra de la corriente ese va a ser mi mundo y no me importa que todos nos todos me desprecian porque voy en contra, todos se burlen porque voy en contra, porque Dios ha sido dicho, Jesús dijo, seréis perseguido en mi nombre, y cuando seas perseguido, alegraos, porque los profetas fueron perseguidos antes que tú. Entonces, eh, esa es la forma, solamente con el conocimiento y tomar conciencia de lo que pasa. Y como usted bien dijo, querido auditor, va a haber clataclismo, porque es la respuesta de la naturaleza a todo el, el mal, y la respuesta de Dios a todo, el, a este virus que se llama hombre, este virus que hace tanto daño al planeta. Entonces, la, el planeta se defiende en forma natural, porque es lo que corresponde. Eh, nosotros somos como usted bien lo describió, mi querido auditor, somos un verdadero virus para la Tierra. La Tierra es un ser vivo, está definido como ser vivo incluso por los científicos Entonces, un ser vivo se defiende porque tiene su sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, ¿qué hace? Crea anticuerpos. ¿Y cuáles son los anticuerpos que, que está creando la Tierra? Todo el movimiento que hace la fuerza de la naturaleza. De esa manera se manifiesta el sistema inmunológico de la Tierra, con los terremotos, con los volcanes, con las erupciones, con las grietas, con las, las inundaciones que llueve, llueve lo que llueve en tres meses, en, en tres horas. Entonces, eh, ese tipo de cosas es, es el sistema inmunológico de la Tierra. Y esas cosas son las que vamos a ir viendo que forman parte de la intervención divina. que va a impedir lo que estábamos hablando, las cosas que hemos dicho, lo que quieren hacer. Nosotros no tenemos que perder de vista, nosotros presentamos las cosas para que ustedes sepan no por meterles miedo, sino por por advertirlo. ¿Qué hace una madre por amor? Advierte. Advierte por amor a su hijo. Nosotros no es que seamos madre de, de nuestro auditor y mucho menos nosotros transmitimos un mensaje de un mensajero que viene del cielo entonces el, el fondo es el cielo que advierte lo que lo que viene por amor para tomar conciencia para evitar para de alguna manera darnos cuenta que no hay otro camino que el camino espiritual no podemos hacer grandes planes eh, a largo plazo en este mundo Eh, porque no hay, no queda mucho tiempo, eh, las cosas van a cambiar, no se va a acabar el mundo, ni mucho menos, pero las cosas van a cambiar pronto, no vamos a poder vivir el mundo material y despedado que, que vivimos hoy día. Fíjense ustedes que además, no solo eso, sino que hasta hasta los especialistas eh, cientistas políticos dicen que el, el sistema capitalista que llevamos hoy día no resiste más y que se va a terminar y que vamos a vivir otro sistema que no lo definen exactamente cómo es porque no lo saben pero que pero lo, lo que sí saben es que el sistema que llevamos hoy día está condenado está absolutamente todo eh, es absolutamente inoperante para las situaciones que vivimos hoy día, situaciones extremas que nos enseñó la pandemia hoy día, eh, no podemos seguir con un sistema así, no podemos dejarle todo al mercado, tiene que haber un ente regulador fuerte como un Estado que, que priorice no solo la parte económica, sino las que, lo que sean las necesidades eh, fundamentales de la mayoría de la gente que no tienen eh, medios económicos, en fin, entonces Por todos lados eh, nos dicen que las cosas van a cambiar, no solo eh, por las profecías, no solo por eh, eh, el Evangelio, en fin, ni por los mensajes del cielo, sino por todos lados, por la ciencia, por todos lados. Hemos dicho también que la ciencia ha dicho que esto no tiene. Los científicos independientes y serios, que no son los que tiene la ONU, han dicho que hagamos lo que hagamos con las emisiones, esto no tiene vuelta atrás. Entonces, la ONU, con su Agenda 2030, nos invita, nos está invitando a controlar las emisiones, que, que busquemos eh, eh, otras alternativas de, de combustible, el hidrógeno verde se está hablando, qué sé yo, diferentes cosas, pero no hay vuelta atrás, no, no nos va a servir, no hay vuelta atrás. El objetivo de eso es otro, el objetivo de eso es patrocinar la aparición de un líder mundial, que lo hemos conversado también. Bueno, queridos auditores, eh, estamos en la hora, parece que nos tenemos más tiempo, así que nos, nos tenemos que dejar. Ahí la producción me está diciendo que podemos seguir un poco más. <ríe> Nosotros felices, digamos. Eh, entonces, seguimos eh, mencionando un poco... Ningún, ningún hombre, sino el más grande maestro que ha venido a este mundo ha hecho vibrar como él las cuerdas divinas del poder, de la sabiduría y del amor de la forma característica que eh, se mencionan aquí. Akasha es una palabra sánscrita que significa la sustancia primaria de la que se formaron todas las cosas. Eh, es, está El registro akásico está en el étero. El éter es, es la sustancia invisible menos sutil que existe. El éter. Según la filosofía eh, esta es la primera etapa de la cristalización del espíritu. Toda es sustancia primordial o vibración espiritual. La materia no es sino espíritu vibrando a baja frecuencia. Eso tiene que, eso tiene relación con lo que lo que dije, dijeron los científicos hoy día, los físicos de partícula los físicos eh, más, más capacitados de, de este momento, dicen que nosotros, que la materia no existe, que somos solamente eh, espíritu vibrando o energía vibrando, somos un campo de un campo magnético, bien digo, vibrando a más baja frecuencia, que es lo mismo que sale acá, digamos, en este Evangelio. Entonces, la materia no es sino espíritu vibrando a baja frecuencia, llegando a coagularse, como lo expresa el maestro. Esta sustancia primaria es de finura tan exquisita y tan extremadamente sensible que la más imperceptible vibración del éter en cualquier lugar del mundo produce en él una impresión indeleble. Esta sustancia primaria no es tan circuncita al lugar alguno del universo, sino que es omnipresente. En verdad es la mente cósmica de la que hablan los filósofos, Cuando la mente del hombre está en sintonía, en acorde exacto con la mente cósmica, el hombre adquiere el reconocimiento consciente de las impresiones akásicas y puede reunirle y transcribirlas en cualquier idioma que le sea familiar. En el uno infinito manifestado encontramos los atributos de fuerza, inteligencia y amor, pero el hombre puede llegar a sintonizar bien con uno de estos atributos y no con los otros. Puede llegar a sintonizar con fuerza sin entrar en los dominios de la inteligencia o puede ser totalmente absorbido por el amor y hallarse a gran distancia de fuerza o inteligencia o puede estar plenamente en la conciencia de la santa respiración suprema inteligencia Dios Madre y no sintonizar en la absoluta ni con fuerza ni con amor sino únicamente con la inteligencia suprema, con mente creadora cósmica, con Dios Madre el conocimiento o conciencia hay tres fases, conocimiento conciencia de la omnipotencia de Dios y del hombre el conocimiento o conciencia del Cristo o amor cósmico y el conocimiento conciencia de inteligencia suprema o sabiduría o santa respiración. Entonces, eh, en efecto, con frecuencia, encontramos personas saturadas de amor que son completamente ignorantes, que no tienen la más pequeña concepción de las leyes físicas o espirituales, que no tienen comunión alguna con la sabiduría del gran maestro y de la santa, y encontramos los hombres que son todo fuerza, Ahí tenemos los tres principales aspectos de Dios, queridos auditores. Amor, sabiduría y voluntad, que son, en el mismo aspecto se, está en la fuerza, voluntad y la fe. En el amor es otro aspecto, y la sabiduría e inteligencia es otro aspecto. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo que hay personas que, por ejemplo, tienen mucha voluntad, pero tienen cero amor y, y no tienen mucha sabiduría. También hay personas que tienen puro amor pero no tienen voluntad son muy light no tienen mucha sabiduría y hay otras personas eh, que son muy pacientes muy reposadas tiene mucha sabiduría pueden o no tener amor y no tienen voluntad en fin eh, se dan todas las combinaciones posibles pero es muy difícil que nosotros con nuestras limitaciones llegamos a tener los tres aspectos es muy difícil eh, Entonces, eh, es, es cuanto les quería comentar. Ya estamos llegando al final del programa, producción nos dio más tiempo, pero eh, ya pasó el tiempo. Así que, queridos auditores, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias y buenas noches. Son las 9 y 6 minutos.